Señales del fin del mundo. El otro día me pasaron un calendario del año 2020. En ese calendario estaba marzo, abril, mayo. Pandemia, todos confinados. Luego estaban una serie de hechos que iban a ocurrir durante este año. Uno era diciembre, llega un meteorito que arrasa la Tierra. Y otro decía agosto. Llega un volcán que arrasa la tierra, el volcán de Yellowstone. Sobre los volcanes ante el fin del mundo nos habla esta noche Javier Sevillano. Javier, muy buenos, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿cómo pero, estáis? Pero bueno, ja Javier, ya el, el, el primer día ya estás quemado. Ya esto, que más, estamos quemados, nos vamos a chicharrar todos. Como decía, <risa> hay que hacer broma, hay que reírse de todo. No sé si recordáis esas imágenes al principio de toda esta pandemia que salió en televisión del aplaudiendo en, en los balcones y una de las imágenes que salió era una familia y claro, el, ni, el niño que estaba ya ahí confinado y todo eso salió gritando a la hora de aplaudir, <risa> vamos a morir todos. <risa> <risa> no sé si Bueno, pues entre esto Y, y el Pobrecito. supervolcán de Yellowstone Vamos a morir todos Qué barbaridad o <risa> esto, sea que el día el, esto tendrá No, no, no, no, no, no, no, no, no puede ser ¿eh? no vamos puede. A morir Me niego, todos, me niego Bueno, pero dijo aquel día. Yo ¿Cuál yo es la base hecho, de todo decís, esto? porque Bueno, que no, no, no, vamos a morir todos También lo Y yo lo aseguro también Antes o después va a pasar a todo el mundo Sí. Yo de todas formas lo que voy a hacer es estar Pero va a ser por donde... un volcán Sí, va a ser por un volcán Yo lo que, sí. voy, eh, lo que estoy haciendo Lo que he hecho este año Aunque vosotros no lo sabéis por qué lo he mantenido en total silencio y en total para que supiera secreto para que no supierais nada como este año no tenemos casoplón de Silvia no nos invita a evitar sí, no sí. no porque ya no quiera no, exactamente no, no, está no. la ruina no la ruina económica son la, las circunstancias son yo lo que he hecho es irme al, al eh, venirme al sitio más seguro del planeta Y lo he tenido que hacer en secreto porque las autoridades no me han permitido deciroslo, porque... Os o sea, Marte, ¿no? Y, y no se puede ser. No, estoy en ah. Wuhan. Ah en Wuhan ¿En el, sitio, el sitio más seguro del planeta ahora mismo aquí ya no hay pandemia no hay nada eso si sí, hay mucha mascarilla mucho, aquí hay mucho de todo mucho chino porque son mucho chino hay muchos productos eh, sanitarios de todo todo esto mucha eh, mascarilla y todo eso porque eh, como las fabrican todas las del mundo las de o sea, aquí que, que, que tú son has ido malas a hacer negocios bueno si sí, son malas no no no yo he venido aquí a refugiarme para que como esto está ahora ya limpio limpísimo de, de coronavirus pues eh, va, la, las vacaciones más sanas y más tranquilas en ese aspecto aquí, aquí no puede pasar ya nada más yo, Han ya, todo. yo ya sabes que os he invitado a la isla de confinavivientes y que tenéis que ir sí. preparados pues Teníamos eso que, que no hay perro. ropa, hojita al, al canto ah, como en un paraíso pues nada Antes de que llegue la erupción esta del supervolcán de Yellowstone, pues tendremos que ir para allá. El, el volcán, que fíjate, la caldera, la caldera del volcán, sabéis que Yellowstone es el parque nacional de los Estados Unidos, que está al noreste del estado de, si no me equivoco, de Wyoming, y, y coge el estado y también eh, parte de de, no, de Idaho y de otro, ahora mismo no, no recuerdo, hay otro tercer... Eh, estado, eso, eso es un parque nacional grandísimo, es el parque nacional para los que tenemos ya, peinamos más de dos canas, el parque nacional donde habitan bubú y el Oso Yogi ah, bueno, <risa> <no> me... <risa> Bubu no es es Bubu, no Bubu Bubu, Bubu perdón, Bubu, Bubu, <risa> Bubu es verdad, Bubu, eh, con esa bufusita que tenía bueno, que pues y el Oso yogui. Y, y también, eh, como sabéis está ahí la, esa caldera de, de ese supervolcán, que es un poquito más grande que el eh, El, el, um, el terreno del super chalet de Silvia porque este tiene eh, la caldera tiene 85 kilómetros de longitud por 45 de al, de ancho, solo la o caldera sea, un llega al tamaño que... del tuyo Fíjate. sí, sí, sí, Fíjate. Casi, casi es tan grande como el chalet, como el terreno del, de, del chalet de Silvia sí, <risa> del suyo no habla no, del mío no, yo soy pobre ya, <risa> no, ya, ya, por eso o te qué. vas a eh, eh, Javier, eh. Precisamente Yellowstone es un volcán lejos, está lejos de la imagen de lo que tenemos de un volcán, claro, una montaña con de cráter, parque, claro, claro, no tiene nada nacional, que ver con eso, si pero sin embargo es el más pesos, potente o el es cuya caída, potentes, bueno, sería terrorífico para el mundo claro, es, es, fíjate, es un volcán que entró en erupción la última vez hace 600.000 años más o menos eh, eh, pero se mantuvo digamos todavía eh, esta última erupción se mantuvo activa en diferentes intensidades pero eh, hasta hace 70.000 años, es decir desde hace 600.000 hasta hace 70.000 en todo ese periodo estuvo activo ese supervolcán, ese supervolcán que eh, tenemos todavía las imágenes Y, y entrando en internet es muy fácil buscarla, de esas fumarolas impresionantes, de esos géiseres eh, con, eh, que sacan eh, ese agua hirviendo y que al contacto con el aire se, se convierte en, es, en, ese, en ese vapor de agua eh, eh, tan intenso que eh, forma esas, esas impresionantes eh, fumarolas y lo que esto eh, significa es que debajo de esa inmensa caldera, debajo de, de, de ese parque nacional, de zona lo que hay es una actividad eh, eh, terrestre inmensa, ¿no? Eh, eh, hay magma constantemente, hay eh, eh, escapes de mínimos de, de lava y lo que los expertos los, eh, eh, y vulcanólogos eh, han, eh, están intentando dilucidar ¿Cuándo va a entrar en erupción próximamente otra vez este supervolcán? Porque de entrar en erupción lo que ocurriría es que eh, el aumento del calor que, eh, que, que produciría eh, aceleraría la fusión de, de magma y los gases liberados provocarían el comienzo de una fase explosiva. Esto sería tremendo para la Tierra porque lo que haría es que al ser eh, tanta la fuerza de, de lava y de ceniza emitida al exterior provocaría lo que han llamado un, un, una noche una noche mm. es decir eh, se ocultaría no veríamos el, los rayos del sol no podrían, eh, no pasarían esa barrera, esa capa de ceniza expelida al, al, al exterior por este supervolcán y comenzaría una época, digamos, de fíjate, a lo mejor sería la solución para el calentamiento global porque empezaría un enfriamiento de la Tierra debido a esta capa de ceniza que impediría pasar eh, el sol, evidentemente habría una hambruna tremenda eh, al no haber ese sol y eh, lógicamente sobre todo los Estados eh, Unidos y más concretamente esa, esa región resultaría arrasada en cuanto a vidas humanas, ¿no? o sea sería, sí, sería precioso, un apocalipsis, ¿eh? sería un apocalipsis tremendo. Una ¿no? poca, una poca sí. de calor, por una poca de calor, mira cómo ponéis. Claro, eh, eh, los, los vulcanólogos, mmm, teniendo en cuenta estos 600.000 años que hace que eh, eh, empezó la última eh, eh, gran actividad de, de este supervolcán y teniendo en cuenta también todos los análisis que ellos y monitorización constante que, que realizan sobre en la zona, pues han visto que Eh, hay una serie de eh, eh, eh, eh, rocas que están aflorando a la, a la superficie, ropas, rocas magmáticas que vienen desde el interior de la Tierra y que eh, les indican que podría estar relativamente próximo una ...una siguiente eh, explosión... De este, ...de este tipo... ...ahora claro... ...cuando hablamos en términos geológicos... ...de en relativamente poco tiempo... ...pues a lo mejor son unos miles de años... ...o unos... Eh, eh, ...centenares de años... ...o vaya usted a saber... ...ellos dicen... ...que podrían ser simplemente decenas de años... Uh -huh. ...porque eh, los análisis de estas rocas... ...que afloran a, a, al exterior... ...en estas eh, fumarolas... y en, en, en, en, ...en el entorno de esta caldera... Eh, ...les indican que podría estar a punto... ...en cuestión de decenas de años... ...evidentemente no es una ciencia exacta... ...y si teniendo en cuenta... ...porque ellos han comparado con los estudios geológicos de la zona que les remiten a aquellos 600.000 años, pues eh, parece ser que lo que ahora está aflorando indican ...que hay una inminencia en términos de años geológicos... ...de que se vuelva a producir una explosión y, y de, de, este, de este volcán. En el año 2019 se detectaron 77 sismos en la, en la zona... Y, eh, ...lo cual quiere decir que es una actividad dentro de lo históricamente normal... ...pero lo que más datos les ha dado es el análisis de esas rocas... ...que han eh, aflorado al, al exterior... ¿no? Y evidentemente eh, la potencia que tiene este volcán está calculada aproximadamente por estos expertos en 100 veces la de un eh, volcán convencional. Imaginaros si ya un volcán convencional puede llegar y causar el terror en, en una eh, amplia zona, si la potencia de una erupción constante eh, se, se elevase se multiplicase por 100 sería absolutamente devastador, no sólo para la zona, sino para el planeta completo, ¿no? para, para o sea, esto, todo el esto planeta esto no, lo estás diciendo para que estemos... para que pensemos que lo que hemos tenido hasta ahora Eso, ha sido el prólogo. estemos contentos eh, estemos contentos, sería, ya que estamos que si, eh, eh, dándonos una pequeña tregua del coronavirus, que, que si Para que, que si estemos pendientes, que llega la claro, fumarola y que va a venir si el estallido si del volcán. Que si pensabais que el fin del mundo, que el apocalipsis eh, había ocurrido ya en los pasados meses, no, no, está por venir, eh, está por vale, venir vale. y parece ser, según dicen los vulcanólogos, que serán eh, cuestión de décadas antes de la explosión hay una, unas, las cenizas fosilizadas que han estudiado están en lo que se llama la toba de Lava Creek que las tobas son estas, um, estas cenizas fosilizadas estas rocas que van aflorando por empuje de nueva magma que desde el centro de la tierra va intentando eh, salir poco a poco, ¿no? digamos que cuando se descorche el tapón <risa> <ese> va <a risa> sí. ser, eh, vamos, se, se va a desbocar todo Exactamente. Ya sé por qué se ha ido a Wuhan, porque mm. sabía que sí, íbamos sí, sí. a dar unas buenas tobas de lo que nos iba a contar. Pero, Pero Wuhan, España, Estoy... nadie se va a librar de una posible erupción de ese volcán. Eh, la última erupción es mm. hace 600.000 años, eh, la próxima sí. es... Bueno, pues dentro de muy poquito, pues, ¿no? Eh, calculan en decenas sí. de años. Estamos encantados con las previsiones. En fin, la última, La caldera de Yellowstone, desde luego, fíjate, ha estado fluyendo, eh, lava constantemente hasta hace, hace 70.000 años, que en términos geológicos, pues no es demasiado tiempo. Si los vulcanólogos hablan de decenas de años, pues yo no me iría a veranear muy por la zona. Por ¿no? eso te has ido a Wuhan, ¿no? Por eso lo más lejos posible ha sido así. Así que... Está la cosa tremenda. Señales, si queréis, dime. Sí, si, sí. Sí, sí, sí. Y sí, danos un poquito más de alegría, sí. Un poquito. No es el único volcán, el supervolcán más peligroso. Ah, no. Hay uno aún más. No, no. Hay, hay, uno hay uno peor todavía. Más. Hay uno todavía peor. Pero, ¿Cuál? Se pero llama... Ese, pero ese maluto también es inminente en decen bueno, decenas. Bueno, la última erupción fue hace 30 millones de años. Es decir, se hace, bueno, un poquito más. Se llama Wawa Springs y qué raro. Express, Está Express. también... Springs, Springs, ah, de, Springs, de primavera. Y eh, eh, está muy cerquita, relativamente, porque está en el suroeste del estado de Utah, o sea, está relativamente cerca de, de este de Yellowstone, y es unas 30 veces más grande que el de Yellowstone, ah, imaginaros. Si el otro tenía 100 veces la potencia de un, de un, un volcán normal, este es 30 veces el de, el de Yellowstone. Es decir, <ríe> la gente que via por Utah y por la zona, que se vayan preparar, se vayan comprando trajes ignífugos. La verdad es que es un futuro, un futuro devastador el que nos presenta el tiempo, este volcán, el volcán de Yellowstone, si sí, erupciona, todo se va al garete. Ya y agama. estaremos aquí, estaremos aquí en la Rosa de los Vientos para contártelo. Javier Me pedíais señales de fin del mundo Pues tomar señales de fin del mundo ahí, exacto. Tomar sí, Muy divertida ha ¿no? Una empezamos alegría calentitos, una Empezamos alegría. calentitos el verano Hola. Venga, vamos a Bañar Bañaros por si no da tiempo sí, sí, sí, sí, pero sí Pero que no sea en La Palma Porque La Palma, la sí. isla, tiene también, un volcán también Que también, si entra también. en erupción También nos vamos todos, todos por ahí, ¿eh? Bueno, y el Teide está cerquita. Sí, sí, sí. los volcanes Sí, pero el Teide es chiquitito, con, pero con estos, Yo, no, ¿eh? Mío. Hombre, con esto no tiene nada que sí, ver. Sí, sí. Bueno, gracias, Javier. Bueno, desde ah, Wuhan, para todos vosotros. Oye, tienes que aprenderte eh, la despedida en chino, ¿eh? Para la próxima. Sí, chino. Estoy, estoy con el Tai Chi de momento. ¿Es? Venga. <risa>